En la Nacional 226 tenemos aumento del parque automotor en el tramo La Barriga-Tandil, el resto del corredor con buenas condiciones de transitabilidad y sin complicaciones meteorológicas pero le pedimos prudencia a los conductores en el tramo Bolívar-Peguajó en ese trayecto se circula a veces por un solo carril a raíz de la construcción de la nueva ruta y además deben tener prudencia por el desplazamiento de maquinaria vial además en la ruta 3 el parque automotor es escaso, anormal en toda su extensión, pero como es habitual se va incrementando hacia la localidad de Cañuelas, en sentido Buenos Aires, prudencia en la ruta 6, a tareas de bacheo en cercanías al parque industrial de Cañuelas, y en la ruta 5 aumenta la cantidad de rodados hacia Luján, con cielo despejado y sin mayores complicaciones. ...lo que tiene que ver con los accesos a capital, una mañana de gran caudal vehicular... ...la demora apropiada de pico se ha adelantado en el día de hoy... ...luego del fin de semana largo, en Panamericana, mucho tránsito... ...al igual que en el acceso este sobre autopista Richeri... ...la Plata-Buenos Aires, desde Ramal Gutiérrez hacia la rampa de Huergo... ...también con demora, mientras que en la Autovía 2... ...las condiciones climáticas no presenta complicaciones, tránsito normal... ...aunque aún circulan los últimos rezagados del fin de semana largo sentido Buenos Aires y a partir de las 8, en 5 minutos, comienza la restricción para vehículos de más de 7 toneladas de porte bruto, que se va a extender hasta las 14 en la Ruta 2, sentido al área metropolitana, Jorge. Luis, muchas gracias, esta mañana, muy amable. Hasta mañana.